albaligia Dios es precioso Dios es bueno y saben hermanos dice la escritura cuando Pablo le dice a los corintios no quiero pues que ignoréis acerca de los dones espirituales porque antes que eras ignorante se os extraviaba llevándoos a los ídolos mudos o sea cuando hay un pueblo ignorante de la palabra de Dios es muy fácil que sea llevado por a los ídolos mudos es muy fácil que sea llevado por doquier de cualquier vientro de doctrina es muy fácil que sea arrastrado tras falsos maestros entonces algo que nosotros tenemos que hacer es capacitarnos en la palabra de Dios el viernes estábamos aquí en el instituto Minsk Y le pregunté a una joven que viene al estudio, ¿tú eres Alba? Y me quedó mirando así como con ojos de carro, con unas farolas que abre la gente. Y me dijo, me supongo que sí. Y le dije, ¿y de qué eres salva No sabía. No sabía. No sé cuántos años lleva. De cristiana, pero no sabía de qué era esa de salva y le mostré por la escritura que nosotros éramos salvos de la ira venidera porque Dios revela su ira desde el cielo contra toda impiedad y nosotros los seres humanos somos pecadores y la ira de Dios está sobre el pecador dice la escritura y qué hizo Cristo salvarnos de la ira que viene del juicio que Dios va a manifestar sobre los seres humanos y por lo tanto le dije como el pecado es el que hace que la, la ira de Dios se manifieste Cristo nos salvó de nuestros pecados porque tendrás a luz darás a luz un hijo le dijo Dios a María y a José van a tener un hijo y le pondrán su, por nombre Jesús porque este salvará a su pueblo de sus pecados dice la escritura y vuélvasen a Dios y arrepiéntasen Para que sean salvos del presente siglo malo y le mostré por las escrituras de que éramos ser salvos. Hay una ignorancia tremenda en la palabra de Dios, la gente no conoce la palabra de Dios. ¿Qué hizo la iglesia católica? Escondió la Biblia hermano. porque la gente era arrastrada a un sistema que no era correcto? porque les quitaron las escrituras y la gente escuchaba la misa en latín algunos de ustedes alcanzaron a escuchar misa en latín y no entendían ni papa acuerden que la escritura dice que si yo hablo en el templo lengua que ustedes no entienden cómo pueden decir amén a mi acción de gracias no podrían pero les decían la misa en latín la Biblia estaba oculta al pueblo, viene la reforma protestante, Martín Lutero empieza a leer las escrituras y empieza a ver que no somos salvos por obras sino por la gracia de Dios y que la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito el justo por la fe vivirá Por eso él decía no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación Y Martín Lutero empieza a ver la grandeza De la revelación de la palabra La grandeza de la manifestación de la gracia de Dios Y él dijo vamos mal Nosotros estamos enseñando al mal Mal estamos enseñando mal Tradujo la Biblia al idioma del pueblo Entregó la Biblia Vino lo que se llama la reforma protestante hermano Vino lo que se conoce hoy como la reforma evangélica eso lo trajo darle al, al pueblo las escrituras sacarlo de la ignorancia hoy en día estoy seguro que necesitamos como una nueva reforma la gente carga la biblia pero no se le enseña la biblia la gente ni sabe que Jesús es el salvador la gente piensa que Cristo vino a salvarlo de los males que este mundo aqueja hermano no eso no es así Ayer en la mañana, del, el viernes le comparto esto a la muchacha, le enseño por la palabra Y ayer en la mañana escucho un pastor prendo la televisión y estaba enseñando ese pasaje que dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y de qué somos salvos Y sabe que empezó a hablar, empezó somos salvos de los problemas psicológicos que está azotando a este mundo Somos salvos del estrés, yo dije qué es eso somos salvos de la ruina económica tu familia puede ser salvo se está yendo se están desviando tu familia puede ser salva no habló de la salvación de Cristo no habló de la salvación de los pecados habló de muchas cosas que aquejan el mundo que ignorancia tan terrible hermano y sabes que me da tristeza Que mucha gente depende de lo que le enseñan en las iglesias. Muchos de ustedes ni cogen la Biblia para leerla en la semana. Y eso me da tristeza. ¿Quieren seguir en la ignorancia? Bueno, esto, esto, darle la palabra al pueblo. A muchos les costó la vida. William Tinden, cuando tradujo la Biblia en inglés, hermano. Fue expulsado de Inglaterra ¿A quién te le costó Comodidades les costó La vida A don Irán Hudson cuando estuvo En Birmania Su esposa Murió A él lo, lo atacaba una enfermedad Y él le decía Señor por lo menos dame Las fuerzas para terminar De traducir las escrituras para darle La palabra al pueblo ¿A quién te le costó esto? Usted que la tiene en la mano hermano Por eso muchos son arrastrados Tras los ídolos mulos Mudos dice la escritura Por la ignorancia Y la mayor fortaleza Del pecado ¿Sabe cuál es? La ignorancia Tenemos que estudiar las escrituras Dice la escritura y perseveraban los que se convirtieron perseveraban en la doctrina de los apóstoles pero en el año 300 la iglesia empieza a perder el rumbo y ya no empiezan a perseverar en la doctrina de los apóstoles sino en la tradición de los hombres Jesús mismo les dijo ustedes enseñan como mandamientos palabras de hombres tradiciones de hombres y la iglesia empezó a vivir tradiciones de Viene la reforma protestante Y desempolva aquellas doctrinas Que estaban veladas para el pueblo Y empiezan a enseñar Lo que les enseñé el domingo El miércoles pasado Sobre la depravidad del hombre O sea si los que no vinieron el miércoles Usted hubiera venido Hubiera visto la condición Como está el hombre sin Cristo hermano Muerto en pecados Todos están bajo pecado Dice la escritura Generación depravada De continuamente piensan el mal, han perseverado en sus pecados, están marchitos, Dios nos entregó a nuestras maldades. Vimos eso, vimos que sin Cristo no hay esperanza, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Ah no es que yo voy a elegir, ¿cómo? No hay quien busque a Dios. El hombre después de la caída fue inhabilitado totalmente Usted me puede decir, ay el hombre puede elegir, sí Pero solamente puede elegir de acuerdo a su naturaleza caída y pecaminosa. El hombre no puede escoger buscar a Dios. El hombre no puede buscar a Dios. Dice la escritura que los designios de nuestro corazón. No puede sujetarse a Dios ni a su ley ni tampoco pueden. Están enemistados con Dios todos los seres humanos sin Cristo. El hombre no puede buscar a Dios. El hombre busca el pecado. Esto es como si usted cogiera un chulo, un gallinazo y le pusiera aquí una carne asada o un bistec de carne encebollado bien rico y le pone aquí un perro muerto ¿qué va a escoger? el chulo el perro muerto ¿qué es más rico? pues uno dice la carne en bistec es igual la naturaleza del hombre el hombre tiene dos caminos Dios y Y el pecado Pero su naturaleza que lo impulsa El perro muerto hermano Nuestra carne Los designios de nuestra carne No se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden El hombre sin Cristo está En esperanza, sin esperanza Vimos la condición del hombre El hombre no puede buscar a Dios Si usted me dice yo, yo busqué a Dios No Dios puso en ti el querer No como el hacer si no fuera por la voluntad de dios agradable y perfecta tú no hubieras podido buscar a dios por eso el cristianismo hermano en vez de estar reuniéndonos para buscar milagros en vez de estar reuniéndonos para ver qué nota Dios deberíamos reunirnos para darle la gloria de vida a su nombre más al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna el mismo os perfecciones fortalezca, afirme y establezca a él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos amén nosotros como iglesia no debemos de reunirnos hermanos para payasadas si usted va a cantar no cante para usted cántele a él cada domingo nos reunimos es a darle la gloria a dios la gloria porque nos salvó la gente mire hoy prenda la televisión mire para de sufrir y la gente piensa que el evangelio venga de un testimonio no yo yo yo doy gloria a dios yo estaba arruinado y dios me levantó Yo no tenía carro y Dios me dio carro. Hermano, por un cristiano que consigue carro. Hay 20 impíos que consiguen carro. Entonces es un motivo de alegrarnos. Eso es motivo de dar gloria. Le voy a decir algo. Estábamos totalmente perdidos. Pero el castigo de nuestra paz es sobre Cristo. Y por su llaga nosotros hemos sido curados. Ese es el motivo por el cual debemos darle la gloria a Dios. Íbamos al infierno. No todos nosotros nos descarriamos como ovejas a dónde al matadero íbamos pero Dios nos llamó una de las doctrinas que trajo la reforma repostante que desempolvó porque la ignorancia de haber sacado la escritura hizo que se perdiera la doctrina apostólica fue que el hombre no puede salvarse a sí mismo Pero ahí seguidito. Hay una doctrina que se llama la elección incondicional. ¿Cómo estaba el hombre? Yo siempre he sido he expresado de esta manera. O sea, de alguna manera ayer hablábamos con Rosa cómo ella ha llegado cómo en el cómo Dios nos había juntado de alguna manera. Cuando ella llegó a la iglesia, ella quedó matada conmigo pero o sea sea usted para enamorarse de una persona ve algo en ella sí o no hay algo que lo atrae por lo menos si yo le pregunto a Manuel que lo atrajo de Yolanda él me dice sus lindos ojos verdes su temperamento tan firme bueno cualquier cantidad de cosas yo le digo a Yolanda usted que le dio a Manuel verdad que le dio y algo le dio uno no sabe Pero algo, algo lo atrae a uno de alguien, ¿sí o no? Ejemplo, usted el domingo pasado votó. Algo lo hizo votar por un candidato. Usted, una condición ahí. Yo vi a Rosalba su porte, su prudencia, su caminado. Muchas cosas de ella me encantaron, me encantan pues. Algo bien ella. Pero imagínese Dios que vio en nosotros. ¿Cómo estábamos? Nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia. Éramos suciedad. Todos nosotros éramos suciedad, dice la Escritura. Generación perversa. Entregados al mal. Si nos hubieran abierto nuestras... Nuestra cabeza hubieran sacado el cerebro. Estaría podrido de lo que pensamos. O sea, si de alguna manera lo pudiéramos representar así. Eso es como si uno le pusiera una mujer totalmente mueca o bueno no mueca pero con todos los dientes negros de pronto totalmente mancha la cara por el descuido hace tiempo no se baña y el pelo lo tiene totalmente con costras su olor ya es fétido y yo le digo a Ricardo Ámela usted me dice No, como me lo ocurre en esa mujer para no amar las relaciones. No hay nada que me llame la atención. Antes todo lo que veo en ella me va a hacer ¿qué? Que la rechacen. Es como Sandra, le tengo un personaje bíblico para que usted se enamore de él. Se llama la endemonía de Gara Con las uñas largas, el pelo desmechado. Es como un loco. Que me dice ella, no, no hay nada atractivo en ella. O sea, yo le digo, así éramos nosotros. ¿Qué vio Dios en nosotros? Así como estábamos, ¿qué vio Dios? Entonces la elección de Dios es sin incondicional. O sea, para que Dios se enamore de alguien, que necesita ver? Nada. No hay nada bueno en nosotros. Eso lo aprendimos, ¿no? vosotros siendo malos sabéis dar buenas vidas a vuestros hijos como es el hombre porque me llama bueno ninguno hay bueno entonces que vio Dios en mí les tengo noticias nada si Dios hubiera visto algo en el ser humano todos estaríamos perdidos porque todos nosotros éramos como suciedad Entonces vamos a hablar sobre la elección incondicional. Miremos Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Es una, el libro de Romanos. Es una joya preciosa para el cristianismo. Muchos dicen que es la columna vertebral de la Biblia. El fundamento de la fe es preciosísimo. Este libro. La lectura del libro de Romanos. Fue lo que Dios usó para que Martín Lutero. Empezara la reforma protestante. Y el 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en el templo en la puerta del templo de Wittenberg leyendo romanos leyendo romanos descubrió redescubrió aquellas doctrinas que por la ignorancia y por haber escondido las escrituras el pueblo perdió dice Pablo, verdad en Cristo digo verdad en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseo yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, y el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos Cristo según la carne vino de los judíos, pero de Dios sobre todas las cosas y es bendito por los siglos de los siglos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, pero es que no todos son salvos, entonces la palabra de Dios falló, no, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Sigue diciendo, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no son los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara dará a luz un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, dijo, pues aún no habían nacido acuérdese que rebega quedó en embarazo de isaad y en su vientre esperaba dos hijos dice pues aún no habían nacido no habían hecho aún ni el bien ni el mal para que el propósito de dios conforme a la elección el propósito de dios es conforme a qué a la elección hoy vamos a hablar de la elección incondicional no habían hecho ni bien ni mal dice no por obra sino por aquel que llama se le dijo el mayor servir al menor como está escrito a Jacob a amé y a Saúl no habían hecho ni bien ni mal pero a quien amó a Jacob a quien aborreció a Saúl que pues diremos que hay injusticia en Dios En ninguna Hay injusticia en Dios En ninguna manera Pues a Moisés dice Tendré misericordia Del que yo tenga misericordia De quien tiene misericordia Dios Del que él tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Dios De Dios Que tiene misericordia. La salvación. La elección. Depende del que corre. Depende del que quiere. O depende de Dios. No me vaya a perder romanos por favor. Vamos a Juan capítulo 5. Versículo 19. No depende de nosotros. De nosotros no hay nada. Bueno, en mí no hay nada que pueda sorprender a Dios, nada Aún nuestras mejores obras sin Cristo son como trapos de inmundicio, usted ya lo sabe Respondiendo entonces Jesús les dijo De cierto, de cierto digo Juan 5.19 San Juan 5.19 Respondió entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto digo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 Quienes les da vida a Jesús a los que Quiere no depende del que corre ni del Que quiere sino de Dios que tiene Misericordia Sabe cuál fue el problema aquí que Jesús Pasa por Betesda y había un estanque un Pórtico Y dice que de tiempo en tiempo Descendía un ángel y tocaba el agua y El primero que caía el agua Era sano yo ya les he mostrado que ese no era un lugar de gracia porque no era un lugar de gracia porque el que caía primero era sano pero cuánto le caían encima cuántos peleaban ahí pero pasa Jesús por ese lugar y encuentra un paralítico el paralítico no se podía mover y le dice quieres ser sano Y que le dijo el hombre Señor estoy aquí yo quiero ser sano y Jesús levántate, levántate toma tu lecho Pero era un sábado Y cuando este paralítico cogió su lecho a los fariseos le preguntó ¿Usted qué hace llevando eso los sábados? Es que el que me sanó me dijo tome su lecho Yo era un paralítico Esta gente estaba ofendida con Cristo Porque Cristo les dijo que él era el Señor del día de reposo y dijeron Como tú siendo hombre te hace Dios y Aquí es donde viene le dice yo a los Que quiero le doy pida había muchos Ahí enfermos pero yo escogía uno hay Muchos pecadores hay muchos que van a Ir al infierno todos nosotros los Merecíamos pero de eso yo he escogido Algunos es mi potestad yo al que quiero le doy vida se enojan conmigo por eso y Pablo viene y dice que hay injusticia en Dios no habían hecho ni el bien ni el mal pero para que el propósito de Dios conforme a la elección prevaleciera Dios amó a Jacob, aborreció a Saúl a Moisés le dijo tendré misericordia del que yo tenga misericordia me compadecerá del que yo quiera Porque yo al quien quiero endurecer. Endurezco. Le quiero dar vida. Le doy vida. No, pastor. Eh, esto nos hace ver como unos títeres en las manos de Dios. Esto es la soberanía de Dios. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mire, todos, todos nosotros merecíamos el infierno. Todos. Todos. Sin excepción de ninguno. No, pero es que yo conocí una persona buena. No hay ni uno. No hay ni uno. Todos merecíamos el infierno. Pero Dios incondicionalmente eligió a unos. De quien quiere tiene misericordia. A quien quiere endurecer, endurece. No me vaya a perder romanos todavía. Pero mire Juan 15. Juan 15. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí. Queda claro eso? ¿Quién eligió a quién? Nosotros, a Cristo, Cristo de nosotros. ¿Quién es el Señor? Mire, aquí está hablando de la condición de ellos. Jesús les dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Pero eso quiere decir que no nos llames siervos, somos siervos. Porque Pablo siervo de Jesucristo fuimos trasladado el reino de las tinieblas a la potestad de su amado hijo el que señoreé nosotros es el hijo pero cuando iba un señor al mercado a comprar esclavos ¿quién escogía el esclavo? Ah, tal vez el amo escogía a los más fuertes Escogía a los más musculosos Pero Dios escogió a lo peor Le tengo noticias Usted era de lo más vil y de lo más menospreciado Pero lo más vil y lo menospreciado escogió Dios O sea, si usted piensa que era la última Coca-Cola del desierto Bájese esa nube Dice la Escritura que si sumamos a todos los hombres En una balanza son menos que nada Eso lo vimos el miércoles pasado Él nos eligió nosotros, no me le elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué vio Dios en nosotros? Nada. ¿Qué hice yo para que Dios se fijara en mí? Esto no depende ni del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Sigamos leyendo Romanos 9. Volvamos a Romanos Nosotros fue incondicional Aquí nadie se las puede picar de haber hecho algo para que Dios se fijara en él En el único que Dios halló complacencia en quien fue Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia En el único que Dios complació es en el hijo en el único que Dios halló algo bueno fue en Jesús en nosotros nada hermano versículo 17 porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de quien quiere tiene misericordia de quién de quien quiere mire por favor un momentico por favor míreme esto no es que yo tengo que programar a Dios para que haga o no haga yo no puedo decirle a la gente venga pase al frente a una oración y es salvo no así no se ofrece la salvación el evangelio yo lo predico y sus ovejas oyen su voz los que son de Dios su voz oyen y se convierten hermano esto no es que pase al frente a una oración y ya es salvo no No sé si ustedes se acuerda de un leproso, un leproso podía entrar al templo Acuerde que estaba escrito que no puede entrar nadie inmundo y los leprosos eran Inmundo y esa lepra que representa nuestro pecado Nosotros como éramos inmundos todos nosotros éramos como suciedad eso tiene que quedar claro Jesús desciende del monto y viene un paralítico y postrado le dice si quieres. El paralítico quería sí, igual el leproso quería sí, pero como no depende del que quiere ni del que corre, él corrió a Jesús, él quería pero él respetaba la soberanía y le dijo Jesús si quieres puedes limpiarme. Y qué dijo Jesús quiero ser limpio y al instante la lepra desapareció cuando ustedes han escuchado el evangelio de verdad la palabra de nuestra de vuestra salvación han reconocido a Jesús han reconocido su pecado y le han dicho quiero ser limpio que dice Jesús quiero esto depende de él la salvación es potestativa de quién de Cristo De quien quiere, a quien quiere, tiene misericordia, quien quiere endurecer, endurece. Versículo 19, me dirás, ¿por qué pues sin culpa? La respuesta, ¿por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha podido resistir a su voluntad? acompáñeme a Daniel capítulo 4, sin perder romanos. ¿Quién ha podido resistir a la voluntad de Dios? Capítulo 4. capítulo 4 de Daniel Versículo 35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ¿Cuántos? todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace que según su voluntad y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces alguien puede resistir a la voluntad de Dios no es que yo no quiero ser de Cristo si eres de Cristo no vas a poder el cuarto tema que vamos a ver se llama la gracia eficaz Por eso nosotros vemos gente que tan sencillo se convirtió Jesús pasa por Capernaum, ciudad marítima Donde se recogían los impuestos más abundantes Era una ciudad, un puerto Donde aún la gente por desembarcar tenía que pagar Y ahí el publicano que recogía los impuestos era leví O Mateo Y estaba sentado al banco de los tributos Ese hombre ganaba, vea Le iba bien en esta vida económicamente hablando Y Jesús pasa y le dice sígueme ¿Qué mensaje más sencillo? ¿Este hombre pudo resistirse? ¿Pudo resistirse? No ¿Quién puede resistir a su voz? Cuando él dice sígueme la hay que seguirlo Mis ovejas oyen mi voz y me siguen Eso es lo que llamamos la gracia irresistible Pero ese es el cuarto tema Usted no se pudo resistir Usted podía buscar a Dios, no Pero cuando Él lo llamó, ¿usted pudo resistirse? ¿Cuántas veces usted se ha querido escapar de este camino y no ha podido? No depende del que quiere Ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia ¡Ah! Dios es injusto Porque alguno los va a mandar al infierno No ¿Cómo un Dios de amor va a mandar gente al infierno? No, esa no es la pregunta. ¿Cómo Dios, un, un Dios santo, santo, santo, puede atraer hacia sí a unos pecadores y salvarlos? Todos nosotros merecíamos la condenación. Pero de esos que merecían la condenación, Él escogió algunos. Sigamos leyendo. ¿Quién ha resistido su voluntad? 20 Más dos antes hombre quién eres tú para que alterques con Dios dirá el vaso de barro al que lo formó porque me has hecho así o no tiene potestad el, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para qué para qué para qué han sido preparados para destrucción hay gente que ha sido preparada para destrucción que dicen ustedes ahí dice proverbios 164 léalo por favor léalo sino que de esos que estaban perdidos dios eligió a unos para salvación proverbios 164 Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Para quién hizo las cosas Dios? Para Él. Y a una limpio para el día malo. Habían unos vasos preparados para destrucción. Otros fueron elegidos. Ahorita vamos a ver que nuestra elección no es desde que Aceptamos a Jesús o que vinimos a Cristo. No, no, no, no, no, no. No es elección fue de antes de la fundación del mundo. Habían unos que fueron preparados para destrucción. Mire, por favor, Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 2 versículo 6 Dice por lo cual también contiene la escritura. ¿En dónde está escrito esto? En la escritura. He aquí pongo en Sion la piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. ¿Claro ese mensaje? Hay algunos que fueron destinados para salvación y otros que fueron destinados para condenación. ¡Ay! ¿Cómo Dios puede hacer eso? Es Dios ¿Quién puede resistir a su voluntad? ¿Quién le puede decir qué haces? Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, a la hora que quiera y con quien quiera Él es Dios Él es el Señor Él es el que puede, hermano ¿Quién soy yo para atercar con Dios? ¿Quién es usted para atercar con Dios? Dirá el paso al alfarero, ¿qué ¿Qué haces? O el alfarero puede hacer lo que quiera con el vaso. Y él hizo a unos vasos de honra y a otros vasos de deshonra. A unos los preparó para destrucción y a los otros para qué. Para manifestar su salvación. Miremos el versículo 23. Romanos 9, 23 volvimos. ¿no? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria. Las mostró para los vasos de misericordia. Que Él preparó de antemano ¿Para qué? Para Gloria Tremendo ¿no? Dios preparó a unos para gloria Y a otros para destrucción Dios eligió Pero a los que eligió ¿Qué vio en ellos? Nada Fue su gracia Fue su misericordia. Mire nosotros deberíamos de alabar a Dios. Míreme por favor un momento míreme. Usted y yo íbamos para el infierno. Pero Dios nos rescató. No le da gloria a él. No le da alabanza. No lo bendice a él por eso. vamos a ver unos pasajes no me vaya a perder romanos mire Efesios capítulo 1 ay Jesús versículo 3 mire como Pablo va a empezar este, este, este, esta frase, o cómo va a empezar lo que les va a enseñar a ellos, bendito sea el Dios. ¿Dios es qué? Bendito. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, nos escogió quien nos escogió él no me elegisteis vosotros a mí él nos eligió a nosotros nos escogió en él antes de la fundación cuando nos escogió cuando fue la elección no habían nacido no habían hecho ni bien ni mal Pero para que prevaleciese el llamado de Dios conforme a la elección. no se eligió desde antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santo y sin mancha delante de Él. Los escogidos, los elegidos, ¿cómo tienen que andar? Santo, sin mancha. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado... Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos predestinó en Cristo desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué? Por su voluntad, nada más. La elección es incondicional. Esfuerces hermano para que Dios por lo menos allí para que usted llegue gracia delante de Dios no. se haya gracias por la misericordia no más miren el versículo 11 de Efesios 1 en él en Cristo asimismo sí tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eligió a unos para salvación por su voluntad. Desechó a unos, los reprobó para condenación por su voluntad. Hechos capítulo 13. Vamos a Hechos capítulo 13, por favor. Pablo y Bernabé llegan a una región que se llama Antioquía de Pisidia. Entran a la sinagoga un sábado y les dicen, varones, ¿quieren decir algo al pueblo? Y ellos empiezan a predicar la palabra. Hasta que llegan a Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos. Dicen que por las obras de la ley ninguno podía ser justificado, pero en Cristo es justificado a todo aquel que cree. Versículo 40. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas Mirad menospreciadores y asombrados desaparecer porque yo hago una obra en vuestros días Obra que no creeréis si alguno os la contaré Cuando salieron ellos de la sinagoga De los judíos los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen estas cosas Despedida la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos Siguieron a Pablo y a Bernabé Quienes habiéndoles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 A vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os jugáis dignos de la vida eterna, he aquí os volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, ten puesto para luz a los gentiles, a fin de que sea salvación para lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Pudieron creer todos? Yo predico el evangelio, ¿pueden creer todos? ¿Sí? Solo los que han sido ordenados para vida eterna solo los que han sido predestinados para la salvación que es en Cristo Jesús solo los que han sido elegidos incondicionalmente por Dios ¿cuántos habían ahí? muchos ¿cuántos creyeron? solos los que habían sido ordenados para vida eterna los que habían sido escogidos ¿sabe usted por qué ha creído? no porque ha querido creer ¿sabe usted por qué ha creído? no porque se le ha enseñado simplemente la verdad usted ha creído porque usted ha sido escogido ha sido ordenado para vida eterna y usted debería estarle dando alabanza a Dios por eso porque muchos han escuchado este evangelio y se han endurecido yo les he enseñado que el evangelio sirve para dos cosas ¿para cuáles? para que escuchen los salvados y crean Y para que se endurezcan muchos. Este evangelio endurece. O sea, cuando usted predica la palabra de verdad, ¿qué va a pasar en muchos? Se van a endurecer. Pasó ahí, se endurecieron algunos. Pero el Señor aquí quiere endurecer. Endurece. Y de quien quiera tener misericordia, tiene misericordia. Se salvaron. Y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. mira el capítulo 2 del libro de los hechos Pedro pedica un mensaje en la fiesta de Pentecostés y ese día se convirtieron tres mil personas vamos a ver los que se convierten en una verdadera conversión que trae versículo 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron mire por favor esa palabra se añadieron téngala en mente no la vaya a olvidar y se añadieron aquel día como tres mil personas qué hacían estas personas los verdaderos convertidos perseveran en la doctrina de los apóstoles no perseveran en la doctrina del nuevo apostolito por ahí que dice que Dios no va a ser rico Esa gente no son apóstoles hermanos, los apóstoles fueron los que Dios permitió por su gracia que fueran apóstoles. Pablo apóstol, Pedro apóstol, Juan apóstol, Mateo apóstol. Ok, los apóstoles fueron esos. Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero los apóstoles bíblicos hermano. No los nuevos apóstoles que dicen un poco de estupideces, que ni siquiera son bíblicas. Somos palabras del mundo, por eso el mundo los oye, dice la escritura. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. Vea un verdadero convertido, se afirma en la doctrina. Un verdadero convertido tiene comunión con otros cristianos, se congrega. Un verdadero cristiano persevera en la oración y un verdadero cristiano comparte su pan con otros, hermanos evalúese a ver si usted es un verdadero cristiano versículo 43 y sobrevino temor a toda persona muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno mire que lo que vendían lo entregaban para los apóstoles o lo repartían según la necesidad de cada uno hoy en día dicen venda su casa traiga el dinero compramos una televisión no esos bienes eran para qué para las necesidades de sus hermanos versículo 46 y perseverando unánimes cada día en el templo partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía. ¿Quién añadía? ¿Mi predicación? ¿Un evento añade? Hoy veíamos con Rosalba como la iglesia católica también ha caído en los mismos movimientos modernos. Haciendo eventos, campamentos donde llevan los mejores grupos musicales. Para satisfacer a los jóvenes para atraerlos, para mostrarles que su religión es atractiva pero nosotros no necesitamos mostrar una religión atractiva nosotros no necesitamos tener un programa para que la gente mire que sí el que añade Dios a través de la predicación de la verdadera palabra y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos hay gente que ha de ser salva hermano y el Señor lo va a añadir Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de cuatro paredes, estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios nos conceda tener muchos de esos aquí para pastorearlos, pero el que añade ¿quién es? El Señor. Yo sé quién ha de ser salvo, no. Dios sabe, entonces ¿quién los va a añadir? Los que habían... del Padre nadie nadie puede venir a Cristo de los que vienen a mí, si sí, vienen muchos pero porque son atraídos porque son añadidos porque Dios tocará y creerán los que han de ser salvos, los que han sido ordenados para salvación Dios el que quiere endurecer endurece y de quien quiere tiene misericordia el hombre está totalmente perdido pero Dios de esos perdidos Ha elegido algunos incondicionalmente para traerlos así. Si el Hijo del Hombre fuera levantado, a todos atraerá a sí mismo. ¿Quiénes son esos todos? Los que habían de ser salvos. Solo pueden llegar a Cristo los que han de ser salvos. Nadie más. ¿Amén? lo ¿Alaba a Dios por su gloria? ¿Qué vio Dios en usted? Nada. ¿Qué, atra qué te atrae? ¿Qué atrajo la mirada de Dios hacia tu vida? Nada, fue su gracia, fue su bondad. Deberíamos de darle alabanza a Dios. Padre, gracias te damos por la Escritura. Gracias te damos por la palabra de verdad, Señor. Padre, gracias porque ninguno podría jactarse. Ninguno podría jactarse Señor dice tu palabra Porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios Para avergonzar a muchos A fin de que nadie se jacte en su presencia dice la escritura No te puedes jactar de haber sido escogido No te puedes jactar de haber creído Fue su gracia Y no olvides que eres lo vil y lo menospreciado Éramos los más vil entre lo vil Dios nos escogió creímos porque él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo creímos no porque, porque no desde del que quiere es que tiene misericordia das alabanza jesús él te escogió te llamó te predestinó te justificó y aún el que te ha de glorificar dice la escritura dale la alabanza a él por esta palabra gracias padre por sacarnos de la ignorancia y por volvernos a la enseñanza de la buena palabra de Dios gracias porque no seremos llevados como se os llevaba antes a los ídolos mudos y a las diversas doctrinas falsas señor que hay guarda mis hermanos Dios mío porque los que son de Dios son de Dios perseverarán hasta el fin Señor ayúdanos a seguir exponiendo estas doctrinas el próximo miércoles Padre que vamos a exponer la expiación limitada el sacrificio eficaz de Cristo Señor cuando veamos la gracia eficaz y la perseverancia de los santos Dios que mis hermanos puedan captar esta palabra puedan creerla y puedan vivirla y puedan esforzarse por predicar porque todavía hay muchos que han de ser salvos, que tienen que creer pero solo creerán a la palabra predicada del Evangelio en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén dale ese fuerte aplauso a Jesucristo al que nos eligió